Basta trayectoria además campeón de Liga Nacional. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Qué decir? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, Loco, 44 años, ya está. Oh, ¿Qué te parece? Les tiramos bastante, ¿eh? ¿Cómo? Cuch Yo soy jugador, creo que, que soy el jugador que más temporadas jugó en la Liga Nacional, digamos los tres niveles, ¿no? 22 temporadas, Si no me equivoco, vos debutaste... En la liga del, corregime, en la liga del 88 siendo un pibito para Pacífico de Bahía Blanca. Así es, en Pacífico a los 15 años en el equipo que estaba más y Julio Rodríguez, Chubis y Sí, no, me acuerdo de todo, como si hubiera, como si hubiera sido el año pasado. La verdad es que vale. ha pasado mucho tiempo eso. Sí, muchísimo tiempo y después, bueno, pasaste por el, por Club, este Andino, fuiste campeón... En la 2000-2001 con, con estudiante de Olavarría, ganaste la Ajá. Sudamericana con Olavarría, jugaste en Libertad, Atenas. Se entró en terreno que terminó siendo un poco tu, tu casa últimamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, un club donde llegué, siempre me, tra me trataron muy bien. Eh, estuve una, en la primera etapa, después me fui, jugué TNA. Con jugué, jugué Liga B también, improvisé en otros lugares. ¿no? Con Racing de y Guachú, ¿no? ¿Cómo, perdón? Con Racing de Guadalupe con la Unión de Colón. Racing también, encima los, los clásicos rivales de Central, y después volvió al club, eh, cuando cuando el club eh, vuelve otra vez a jugar a, a partir de la liga provincial, y bueno, y ahora federal, la última parte. Bueno, te viste un paso la creo que fue en el 2003, 2002-2003 o 2003-2004 por Italia, Reggio Calabria. Sí, eso fue una aventura, me fui, nos fuimos con, toda la, con la familia, pero no fui a un club, fui a probar a ver si Lograba conseguir la, la ciudadanía y bueno, tuve la suerte de, de poder enganchar para entrenar en, en la Viola, ¿no? Donde jugó, donde jugó, Uwe, con el Chini, Manu, el Puma. Empezar a entrenar, de y se seleccionó un americano y bueno, justo estaba yo dando vueltas y bueno, me pusieron, así que jugué algunos partidos también ahí. Bueno, bueno, y una, una, una carrera muy extensa, una carrera este, muy, muy buena que, a ver, físicamente nunca tuviste un problema serio. Mira, eh, problema serio, fue una lesión que tuve casi, bueno, en el final, que me rompí cruzado en pretemporada, no me acuerdo bien la temporada 2008-2009, por ahí, y, y bueno, y eso ya es como que no pude jugar esa temporada, jugué, no jugué, y ya hice, prácticamente se terminó la Liga A, eso fue lo más difícil que tuve que pasar, pero después, bueno, pude seguir, jugando TMA jugando Liga B, Federal, un poco de todo, pero siempre siempre bien por suerte de la misma con las mismas ganas más que nada y te, te, te quedó algo dentro de, de, de tantos años de carrera de 29 años de, de profesionalismo en, en, en las tres divisiones eh, que jugaste te quedó algo por hacer porque también fuiste eh, eh, a ver ayúdame pero fuiste medalla de bronce en Edmonton en Canadá en el 91 si no me equivoco Ajá. Sí. y aquel equipo que estaba Jorge Raca Facundo Zucaki, Gaby Cocha que sí. tenía el colo Volkovski, y Pato Simón que, que ganamos sí ganamos el Panamericano también con esa misma camada en Rosario claro en el 92 la... en el 93 que, que estaba este Lucio Schiavi Horacio Castelo este, exacto eh, y Nicola y Esconocini o así sea, de Marcelo Nicola sí que ganaron un partidazo a Estados Unidos fue tremendo y después jugaste los muy los, los game no este Así es, después de la que la selección, de que la selección eh, clasifica al, al mundial de Indianápolis este, en ese mismo momento estábamos entrenando como una selección B que fue los juegos de la buena voluntad en Australia y ahí ganamos también una sorpresa porque no se lo esperaba a nadie y llegamos a jugar a la final con Estados Unidos que tenía que llevó un mejor equipo a ese torneo que al que fue al, al pre mundial de Neuquén la verdad claro. que fue la verdad que fue una, una experiencia muy linda Eso también, no no increíble qué me puede haber quedado La verdad que a, que a nivel nacional, nada, que sé yo, he, he vivido de todo, he vivido de todo, he jugado, he jugado con grandes, grandes jugadores, he tenido grandes técnicos. Eh, ¿Qué más puedo pedir? He jugado 20 temporadas en liga, eh, he podido dar siempre todo, lo he disfrutado mucho realmente y siempre lo cuidé, siempre sabía dónde estaba, siempre sabía que estaba entre los mejores, estaba en la elite y eso lo cuidaba muchísimo. Eh, entrenaba... Eh, en la alimentación, en el descanso en todo, sabía, disfrutaba de los viajes yo sé que cansa mucho, a muchos jugadores eso lo sienten muchísimo, pero yo disfrutaba de todo disfrutaba de estar en un colectivo con un equipo de, de poder estar en un buen hotel de saber que iba a, jugar, iba a jugar iba a entrenar en otra cancha, aunque ya lo había vivido muchísimas veces sabía que era algo único y que se iba a terminar así que por eso sí, claro. siempre lo lo viví mucho y muy intensamente todo eso por eso lo tiraste también ¿eh? Por eso lo estiraste un poco también. Por digo. eso también, por eso, porque sabía que... Y escuchaba mucho de lo que se retiraba, ¿no? Que, que después no hay nada igual, que no no nada se compara a poder estar ahí. Y por eso por eso lo estiré y por eso, lo, por eso me seguí cuidando siempre para poder mantenerlo, y pa, pa, para poder mantenerlo bien, no ser un estorbo en una cancha de básquet. Así que por eso quería hacerlo de la mejor forma. Pero te retiraste jugando muy bien, porque, bueno, el equipo cayó en el quinto, en el quinto juego, en la etapa de, de playoff este sí. y vos siempre aportando para el equipo, no es que te estabas arrastrando en la cancha o nada por el estilo, siempre siempre aportando. No, no, también eso, sabía que, bueno, cuando empezaba a jugar federal, sabía que es una competencia muy física, muy intensa, eh, y, bueno, no quería que venga al cualquier pibito, cualquier joven, a veces lo llamamos de otra forma, ¿no? A sí. pasarme por arriba físicamente, así que por eso me entrenaba como si estuviera 25 años a la par de los más jóvenes del equipo. Claro. A veces no era lo mejor a esta, a esta edad, pero pero sabía que el esfuerzo tenía que hacer. Claro. Y claro. bueno, viviéndolo siempre de la misma forma y haciendo un esfuerzo también por el club, que, que, que siempre me han tratado muy bien, la gente siempre fue muy buena conmigo y esas son cosas que, que también motivan mucho. Un club muy, muy, ap muy, pasional, como muy ap y apasionado como Central de Entre Riendas, Sí, no me queda la, la menor sport. duda. recuerdo me eh, esa platea que te trae los bancos, terrible. No, no, y no, ha cambiado, <risas> no ha cambiado en nada. Y así es cuando vas al carnaval con la comparsa y cuando vas al fútbol y en todo son así. Y la verdad que, que, que conmigo se han portado de 10 siempre. Bueno, ¿y cómo continúa tu, tu vida ahora después de, de este retiro? Y a los 44 eh, años, que yo soy un tipo, digamos, grande para el deporte, pero joven para la vida. Sí, no, no, bueno, desde hace ya un, un buen tiempo, desde que volví a jugar al club, también empecé a trabajar con las divisiones eh, formativas, así que en eso seguimos igual. Hoy volver a entrenar con los chicos, bueno, no no, no dejé de entrenar nunca, ¿no? Eh, desde el otro día que dejé de jugar al básquet, y ya estaba entrenando con los chicos otra vez, así que Que en eso, por suerte, sigue siendo normal. Trabajando todos los días ahí y tratando de aportar algo para, para los chicos, para el club, para poder seguir mejorando en eso. Y tratar de seguir aprendiendo en esto para poder aportar algo más también. ¿Santi? ¿Santi? Dos preguntas, Gaby. La primera, eh, sí. recuerdo habernos cruzado en Ferro en el Final Four recordado de Ajá. este Federal sí. que fue intenso, ¿no? Donde Central de no pudo conseguir la plaza al TNA. Uh -huh. eh, ¿Eso sí. fue un golpe? Digo, ¿te hubiera gustado retirarte más arriba? Y segundo, ¿cómo ves el hecho del torneo federal? No, seguro me hubiera gustado retirarme más arriba, pero no por una cuestión personal, realmente. Más por la gente de Central. De, por lo que te decía antes, darle algo de, lo que, de todo lo que me dieron a mí. Eh, qué sé es yo a esta altura no me va a cambiar mucho haber salido campeón o a haber, o haber quedado eliminado ahora me entendés? ya era más que nada por por la gente por por, por todo y por, por todo el esfuerzo que se hace acá por poder llegar por, por poder volver lo que siempre piensa y lo que siempre dice fue un golpe duro además como se perdió no en, el, en un partido y bueno cuando había muchas ilusiones ya de poder de poder ascender y, y lo otro ¿qué me preguntaste Eh, ¿Cómo ves el nivel del torneo federal, la tercera categoría de nuestro básquet? No, bien, bien, bien, bien. Hay muchos equipos que, que hacen un gran esfuerzo por, por por contratar buenos jugadores, por bajar jugadores de TNA, para poder darle más más nivel, para poder ser más competitivos, ¿no? Y la verdad que en eso es, se hace bastante duro. Se hace bastante duro. Nosotros. Teníamos un equipo con muchas aspiraciones, pero nos, nos tocó un equipo como Deportivo Norte de Astro, que jugaba muy bien al básquet, y, y bueno, y chao ya queda, y quedamos afuera. Y con ella así te te con muchos equipos que están que están realmente bien, están haciendo las cosas bien. Recién vos, muy... Fabián, repasabas un poco tus logros eh, personales en la carrera, que han sido muchos, pero bueno, ¿qué te dejó el título con el estudiante de Olavarría? Un estudiante que hoy parece estar volviendo a los primeros planos, ¿no? Siendo finalista sí. de su conferencia. Sí, sí, lo estoy siguiendo, estoy siguiendo y bien. Eh, creo que debe haber sido la mejor época, la mejor época, porque era ganar todo. Eh, cada torneo que, que nos tocaba jugar, cada temporada, sabíamos que, que íbamos a estar arriba. Eh, sentir que, que los otros te jugaban de... A, de una forma distinta por el hecho de que estás jugando contra el mejor ¿viste? esas cosas que te pasan muy pocas veces en, en una carrera eh, saber que vas seguro a la cancha saber los compañeros que tenés al lado que el equipo está bien esas cosas que que no se vuelven a vivir y que no se vive normalmente ¿me ¿no? entendés? lo que te decía saber que tenés un buen técnico buenos jugadores al lado toda una buena organización y haber ganado tantas cosas ese año eh algo increíble, realmente. Y me imagino que a lo largo de tantos años y conociéndote a vos y a tu familia, este, y, en, y los grupos que integraste, has de, ha dejado has formado, no has dejado, porque los vas a mantener durante toda la vida, grandes amigos, ¿no? Muchos, muchos, la verdad que en tantos años, ¿viste? conocer tanta gente, en tantos lugares y algo que, que ahora me sorprende después de haber después de haberme retirado todos los mensajes todas las cosas que recibí me sorprendió muchísimo eh, realmente eh, yo decía bueno me retiro ya está es eh, como que me retiraba y, y listo pero empecé a recibir tantas cosas que me emocionaron realmente me emocionaron muchísimo claro no, no, no lo esperaba no lo esperaba bueno y ahora que lo que pasa es que es como es como cuando le pasó al hablando de, de la situación ¿no? que estoy comparando Eh, eh, los retiros, pero digo, es como cuando le pasó a este a, a Chapo una selección, el día que Manu dijo que se retiraba de la selección, es como que eh, injustamente como que algo queda un poco más relegado por la noticia de que Shinobi se retiraba de la selección, y justo vos te retirás en la misma semana o días después o días antes de, de, de los retiros de, de Leo Gutiérrez y de Bruno Lava, que, que para la Liga Nacional el Leo siendo el más, el más ganador un jugador este, más importante de la historia de la liga y, y, y Bruno a, habiendo tenido la carrera que tuvo es como que también viste uno este, a veces pasa como desapercibido no pero la verdad es que nosotros queríamos queríamos ponerte ahí porque en el caso particular mío yo te conozco hace muchos años y, y, y te vi debutar en Pacífico entonces es como que eh, era nuestra obligación también este, contarle a la gente que Gaby Díaz, la gente se enteró igual, ¿no? Porque como decís vos te llegaron tantos mensajes, que Gaby Díaz tuvo una carrera muy, muy extensa, muy buena, eh, hay que jugar 29 temporadas al básquetbol profesional, en la categoría que sea, encima vos, 20 años en la elite, eh, y teniendo títulos como el que tuviste con estudiantes de la barría y habiendo participado de la de la selección argentina, así que para nosotros un gusto Gaby, después de tanto tiempo de tener acá en el programa aunque este, este es nuestro pequeño homenaje este, a, hacia tu carrera y hacia tu, tu larga trayectoria Bueno, muchísimas gracias la verdad, muy agradecido por esto muy agradecido a ustedes y a toda la gente que se acordó y que me saludó y, y bueno, no, la verdad no tengo palabras para, para todo esto, pero para ustedes por, y por esto, por llamarme y por recordarme, muchísimas gracias Gaby Díaz, un abrazo enorme, un saludo para la familia, lo mejor para lo que viene. Este Vas a continuar vinculado al básquetbol como cada uno de estos personajes que se acaban de retirar porque eh, el básquetbol lo tienen en la sangre, así que seguramente nos vamos a cruzar en alguna cancha. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a seguir con esto, esta locura que tenemos, esta pasión y seguro nos cruzamos en algún momento. Un abrazo grande para ustedes y muchísimas gracias por todo. Abrazo, Gabriel Díaz eh, que también se retiró 44 años, debutó en la Liga